Coge toma yete que tiene el niño del pueblo, se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla, como una vela prendía. La toma por matrimonio, aunque descienda de rey, y yo le aplico mi ley, y se lo lleva el demonio. Y yo le apico mi ley y se lo lleva el demonio. Eh, todo de ti no María, toma tu piel y la mía. Eh, todo ti no María, toma tu piel y la mía. A Con su buena negra. Yo soy un tigre dormido Que todas las noches sueño Con el mundo que dejé Y quitaré vengativo Cuando lo negro se bello La cadena de mi pie så eldte, niña mía, con el ejemplo de Dios. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Todo destino, María, toma tu piel y la mía. eh, Todo destino, María, toma tu piel.